Radio Urique Deportes. Hola, que tengan muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a tiempo de deportes en la sintoría de Radio Urique 97.6 de la frecuencia modulada. El Urique Fútbol Sala ya está preparando el viaje de este fin de semana hasta La Coruña para participar ...en la Copa Nacional de Clubes de Fútbol Sala... ...una competición a la que logró pasar... ...gracias a, a su victoria, a proclamarse campeón... ...ese Campeonato de Andalucía de Clubes de Fútbol Sala... ...que se celebró el Campeonato en Ubrique... ...hace un par de fines de semana... ...el pasado martes tenía lugar el sorteo... ...de esta Copa Nacional de, de Fútbol Sala... Y en este caso, eh, finalmente competirán 12 equipos de toda España y el Ubrique Fútbol Sala ha quedado encuadrado en el grupo B, con el Tecnocasa Parquesol de Valladolid, el MH Health Care. ...de Salamanca y el área de Tamajón Fútbol Sala de Guadalajara. Son los rivales que tendrá en esa primera fase de grupos. Una primera fase de grupos, han formado tres grupos de cuatro equipos cada uno. A cuartos de final pasarán los dos primeros clasificados de cada grupo... ...y los dos mejores terceros. Por lo tanto, echan a andar, digamos eh, lo que fue eh, en principio parece que un proyecto inesperado... ...el encontrarse con esa con esa clasificación, con esa invitación al Campeonato Nacional y que va a coger forma este fin de semana ya tenemos los horarios de esa primera fase de grupos el Ubrique Fútbol Sala se enfrentará al Tecnocasa casa Sol el sábado a las 11 de la mañana en el pabellón municipal del Burgo de La Coruña a las 4 de la tarde en el mismo escenario se medirá al MH Health Care eh, y por último a las 8 de ...de la tarde eh, se enfrentará en el otro pabellón municipal de, del campeonato... ...va a haber dos sedes, en el pabellón municipal de Almeiras... ...al equipo del área de Tamajón... ...esos son los tres primeros encuentros programados... ...si lograra pasar a la siguiente ronda, los cuartos de final... esto ya se disputarían en la jornada el domingo, en la mañana... ...del domingo desde las nueve y media de la mañana a las diez y media... ...tendrán lugar esos cuartos de final... ...las semifinales a la una de la tarde... ...y la final a las seis... ...así que ya veremos... ...lo que ocurre... ...en este torneo al que acudirá... ...el conjunto uriqueño... ...suponemos que... ...con el afán sobre todo de disfrutar... ...de disfrutar el verse... ...en una competición de carácter nacional... ...y poder competir... ...con equipos de otras partes... ...de nuestro país... ...enseguida vamos a estar hablando... De este eh, de esta copa nacional de clubes de fútbol sala pero mmm, al hacer referencia obviamente a este deporte tenemos que hablar de la final que se disputó en el día de ayer la final del quinto trofeo ignacio peralta que enfrentó a estudiantes y al pintura fefique de que y que terminó con victoria estudiantil por cuatro goles a tres un estudiante que dominó sobre todo en la primera mitad ...en la que el marcador se le puso muy pronto de cara... ...llegó a tener hasta un 3 a 0 a su favor... a ...acortó distancia, el Pintura Fefi que de qué... ...se iba a poner con 3-1... ...luego llegó otro gol de Estudiantes, 4-1... Y, ...y dos goles del Pintura Fefi... ...el último a falta de menos de un minuto... ...le metió emoción al final del choque... ...pero ya el Luminoso no se movería... ...cuatro goles a tres... ...Estudiantes logra otro título... ...esta temporada en la que lo está ganando todo... Y parece que llega en muy buen estado de forma al Maratón de Fútbol Sala, que recuerden, va a tener lugar este fin de semana, no, el próximo, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, lo que eh, consideramos como la última competición oficial de la temporada antes del descanso eh, estival. Junto a eso también quisiéramos destacar algunas eh, cosillas eh, sobre todo relacionadas con eh, los deportistas subriqueños. Este fin de semana se celebra la 28, bueno, el sábado la vigésimo octava edición de la Quebrantahuesos, una de las pruebas cicloturistas más importantes, sino la que más de nuestro país y la que suele eh, acoger a un mayor un mayor número de, de ciclistas hasta 100.000 11.000, perdón, 100.000 11.000 participantes se van a darcitos se dieron cita en la edición del año pasado y en esta pues tres cuartos de lo mismo, dividido en sus dos modalidades la gran fondo que es una prueba de 200 kilómetros de distancia y la medio fondo que es de 85 la cita como saben tiene lugar en huesca en sabiaviñánico y entre esos 200 kilómetros hay que destacar la, la ascensión a cuatro puertos de montaña de primera categoría como el son por el mari blanc el portalet y el Oz de jaca puertos que mm, tienen un nombre o han tenido un nombre eh, escrito en la historia del Tour de Francia y de la Vuelta Ciclista a España, son puertos míticos y que cualquier aficionado al ciclismo alguna vez le gustaría pues ascender, pues vamos a tener un ubriqueño de adopción participando, Francisco López Ruiz que ya está camino de Huesca para participar en la vigésima octava edición de la Quebrantahuesos, estaremos atentos a lo que haga Eh, francisco lópez ruiz en eh, maña eh, mañana no pasado el próximo sábado en esa en esa prueba y también que quisiéramos hablar de la liga de verano de baloncesto ya saben que el pasado día 11 se abría el periodo de inscripción se cierra el próximo martes para la liga de verano de baloncesto la segunda edición de esta competición que organiza el patronato municipal de, de deportes eh, con con las expectativas de superar el número de inscritos del año pasado en el que el periodo de inscripción pues duró poco tiempo para muchos este año pues eh, va a contar pues como hemos dicho con 15 días para que aquellos equipos se vayan formalizando y vayan rellenando esas inscripciones la idea de jugar es que esta competición dependerá también del número de equipos se desarrolle del 2 al 26 de julio y se pueda jugar toda la semana la periodicidad dependerá como hemos dicho, del número de equipos inscritos. Y pues también hoy vamos a conocer los detalles de lo que va a ser esta Liga de Verano de Baloncesto. Se recuperó el año pasado, fue aplaudida a esa medida por muchos y esperemos que ahora los aficionados al baloncesto respondan con esta iniciativa que de nuevo toma el Patronato Municipal de Deportes. Y ya que hablamos de baloncesto, recuerden que este próximo sábado se celebra la vigésimo quinta edición nocturna en esta ocasión del Brooklyn 3x3 en la cancha Reina Sofía, a partir de las 7 de la tarde, el próximo sábado 23 de, de junio. Bueno, estos son algunos de los asuntillos que queremos tratar en el día de hoy y no podíamos olvidar también que esta noche se celebra el trofeo de campeones ...de la Asociación Local de Fútbol. A las nueve menos cuarto se van a medir Juventus y Vampiros... ...a las nueve y media aspirantes y el perdedor... ...del primer enfrentamiento... ...y a las diez y cuarto aspirante frente al ganador del primer partido. Va a ser la última cita de la Asociación Local de Fútbol.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 en autoescuela celia queremos agradecer a todos los que a lo largo de estos años han depositado su confianza en nosotros en autoescuela celia celebremos los 20 años con grandes descuentos ofertas únicas y con la calidad de siempre Ven a informarte estamos en plaza de la estrella teléfono 956 46 38 60 autoescuela celia cumple 20 años venga a celebrarlo con nosotros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 Patrocina la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique.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 y 46 minutos de la tarde y vamos a entrar ya en materia, ampliando toda esa información que adelantábamos en nuestros sumarios y entrando en profundidad. Como decimos, el pasado martes tenía lugar el sorteo de la Asociación Nacional de Fútbol Sala de Cara a lo que va a ser la Copa Nacional de Clubes de dicha entidad que se va a disputar este próximo fin de semana, el sábado y el domingo, en La Coruña. Y en la que va a participar por primera vez un equipo de nuestra localidad del lrique fútbol sala que precisamente eh, consiguió hace un par de fines de semana proclamarse campeón de, de andalucía vamos a conocer cómo prepara o se prepara el equipo para este eh, para este torneo de carácter nacional con uno de sus componentes y promotores con paco pérez que lo tenemos a otro lado del, del teléfono paco buenas tardes Tardes, eh, lo primero y antes que nada, eh, permíteme que mm, comente contigo lo que se lo que también tuvo lugar ayer, que fue esa final del, del trofeo Ignacio Peralta que disputaba tu equipo, esto fuera parte de lo que es el Ubrique Football Sala y que terminaba con ese resultado de 4 a 3, un partido que se os puso muy cuesta arriba y bueno, y que lograsteis al menos meterle eh, emoción en, en los últimos instantes del partido, que, que os dejó esa final Sí, pues la verdad que el partido empezó, se les puso de cara muy rápido. Entraron con mucha más intensidad al partido que nosotros y se pusieron, creo que en cuatro o cinco minutos íbamos 2-0 abajo. Y ya jugar con un marcador tan en contra, con un equipo fuerte físicamente como ellos, pues es bastante complicado. Pero en la segunda parte dimos la cara y, y estuvimos a punto de darle un sustituto. Uh -huh. Un trofeo, algo algo extraño el, este Esta quinta edición Por el hecho de las fechas, ¿no? Ha costado trabajo ahí eh, Jugar los últimos partidos De hecho, el pasado lunes jugasteis la, las semifinales Se han jugado partidos entre semanas ¿Esto, eh, digamos, os ha provocado problemas A la hora de disponer de, de jugadores para estos partidos? Sí, claro y, Pero vamos Por ejemplo, a nosotros Nos ha mermado mucho en Muga, por ejemplo, nosotros ya teníamos dos cambios Ajá. Y mucha gente tocada, gente que se está reservando para la Maratón Y, y son muchos partidos y muchos torneos lo que estamos jugando en un mes Ajá. Se está apretando sin duda el, el calendario Falta pues poco más de una semana para, para la Maratón Lo que sí hemos visto que los llamados favoritos parece que se está exponiendo a, a tono Lo que tú dices, y recuperando jugadores para para lo que va a ser la, la Maratón Porque... ...también viendo los resultados de semifinales y cuartos... ...pues parece que llegáis fuerte ¿no?... ...sobre todo viendo cómo, cómo fue el partido ante Zulema. Sí, pero es engañoso porque... Mmm, ...nosotros hemos estado mermado ...pero Zulema, por ejemplo, en la semifinal... tuvo mucho más mermado que nosotros... ...entonces Ajá. no se puede medir el nivel que vamos a tener... ...la semana que viene. A Zulema le faltaban 3, 4 de los jugadores de los más importantes... ...entonces pues cuando estemos todos los equipos con todos sus componentes y Dios quiera que, que todos podamos tener a todos disponible pues entonces ya se verán partidos más más igualados y, y se verá el nivel de cada uno. Uh -huh. Y lo vamos a ver muy prontito porque ya sabemos que es Zulema, que de qué y estudiantes estáis ahí en ese en ese grupo. a Bueno, dejando esto a un lado, ya hablaremos de la Maratón la próxima semana. Nos quedamos con esta Copa Nacional de, de Clubes de la Asociación Nacional de Fútbol Sala. Y finalmente podemos decir que, que casi que se había encontrado con un regalo extra, ¿no?, en, en referencia a esta Copa Nacional de Clubes, porque nadie podía imaginar que este fin de semana ibais a estar en la Coruña, ¿no? Claro, la verdad que era era complicado por el tema económico y, y también porque no nos esperábamos ganar el Campeonato de Andalucía y, y la verdad que lo ganamos, han borcado con nosotros el Ayuntamiento y también muchos... ...tanto bares como empresas y, y la verdad que nos han ayudado bastante y vamos a, a vivir una experiencia muy bonita gracias al ayuntamiento al patronato y a estos patrocinadores uh -huh. no esperaba ganar el, el andaluz mucho menos dar el paso de participar en nacional que fue lo que termina lo que finalmente os terminó animando para para participar en esta copa pues que quizás no podamos vivir la experiencia esta Nunca más, quien sabe No todos los años se puede ganar un campeonato A nivel de Andalucía Y la oportunidad se nos puso Se nos puso a tiro y, y hay que aprovecharla Es verdad que quizás la fecha Todo ha sido muy precipitado Y también muchas maratones alrededor La Maratón de Ubrique Que a todos nos gusta jugar y eso uh -huh. Y bueno, y quizás pues vamos a llegar un poco mermados A la Maratón de Ubrique O incluso a Galicia Pero vamos vamos a ir a verlo todo y a ver si sacamos un buen resultado y una buena experiencia de allí uh -huh. en esta copa se vais a medir eh, bueno, va a estar formada por 12 equipos que vienen de casi toda España eh, ¿sabéis si todos estos equipos son del mismo perfil que vosotros o hay alguno que despunte más? creo que en el sorteo no hemos tenido mucha suerte eso. Uh -huh. ¿por porque, qué? porque según ha informado a Dani nos ha tocado un equipo bastante bueno de Valladolid y el campeón de España del año pasado, es decir que de los cuatro, se, conocemos a dos y dicen que son bastante buenos. Pero vamos, que nosotros no tenemos que tenerle miedo a nadie nosotros tenemos también un buen equipo y, y seguro que daremos la cara. Uh -huh. eh, como decíamos antes, los equipos son el Tecnocasa Parque Sol de Valladolid, el MH Healthcare de Salamanca y el área de Tamajón de Guadalajara. Eh, hemos observado que también hay otro equipo de, de la provincia de Cádiz el equipo de la Unión Deportiva Roteña escorpión Scorpion Gym ¿conocéis algo de este equipo? quizá os sirva también para orientaros, ¿no? Eh, conforme a lo que se podéis encontrar Sí, ayer Kequi, el eh, saba que jugó con nosotros andaluz, uh -huh. me comentó algo de que los conocía y dice que jugaban bastante bien, que tenían dos o tres avales de Jerez del Puerto y demás Y que jugaban bien uh -huh. Pero vamos, tampoco sabemos Que no lo hemos visto jugar ningún equipo Ni nada eso No sabemos el nivel que nos vamos a encontrar ni nada En parte vaya a verlas venir no Es la primera vez que se vaya a ver en una, en una de estas ¿no? Claro, pero también puede ser bueno Porque uh -huh. no, no conoces tú a ellos Pero yo a ti tampoco uh -huh. Nosotros tenemos jugadores muy desequilibrantes Que al jugar Con gente que no te conoce tienes ventaja por ejemplo Montero Montero cualquiera ya lo llega, no lo llega no conoce y es más difícil defenderlo que cualquiera de Ubrique que lo conozca por ejemplo claro bueno Eh, los horarios de los partidos 11 de la mañana del sábado, 4 de la tarde y 8 de la de la tarde noche. Eh, supongo Mario que eh, Mario, perdón, Paco, que si hay que plantearse algún objetivo, porque la idea principal será disfrutar, ¿no? de, de poder participar en esta copa, pero que si hay que plantearse algún objetivo será el intentar pasar este primer corte, ¿no? Hombre, claro, nosotros vamos a disfrutar, pero que quede claro que nosotros vamos a ganar, que no vamos a hacer 20 o 22 horas de coche. Claro. pa pa y allá a zarra, que nosotros vamos a allá a ganar. Que después no te salen las cosas o hay equipos mejores que nosotros, pues pues nada, pues viviremos la experiencia y ya está, pero que nosotros vamos a allá a darlo todo y intentar mm, ganarlo, que a lo mejor es, que es imposible, pues bueno, pues si no se puede, no se puede, pero nosotros vamos a allá y a ganar uh -huh. todos los partidos. No lo vas. Después lo que nos encontremos es otra cosa. No va a ser por no por no intentarlo. Eh Paco, ¿cuántas personas se van a desplazar finalmente? ¿Cuántos jugadores vais? 14. Bueno, jugadores... Vamos. Ocho de campo, dos portero entrenador delegado, eh, el concejal Marte que viene con nosotros y un acompañante más. 14, vamos. Ajá. Uh -huh. ¿Del, del equipo que participasteis en, en el Andaluz, ¿hay alguno que se haya caído? Sí, se caen tres, que son Kequi, mmm, Moy uh -huh. y Pérez. Ajá. Uh -huh. Y entran Álvaro de Zulema, eh, Kilian, un sabadillo Martín que juega en el Porti Y Carlos Pérez, el portero del Quedeque que uh -huh. habéis tenido que reforzar ante, ante estas bajas eh, ¿Cómo y cuándo tiras para arriba, Paco? Pues vamos, en cuatro coches uno sale a las 8 de la mañana Y los que no trabajan, y los que trabajan pues salimos sobre las 3 y media o así ...para arriba... ...mañana viernes... ...y, y sí, como... Ma ...mañana... ...y como tú comentas... ...pues unas 10-11 horas de viaje... ...que os esperan, ¿no?... ...sí, 10 horitas pone... En el, <ríe> en, el ...en el... ...en el GPS... ...en el GPS... ...pues nada, pues... Eh, ...con paciencia... Eh, ...ese viaje hasta... ...hasta Tierras Coruñesas... ...eh... ...antes no nos comentabas Paco... ...supongo que... ...eh... Lo, ...las... Eh, ...ya para... ...para insistir en el tema... ...de que... ...para que sea una realidad, con un equipo ubriqueño pueda estar en una Copa Nacional, había bueno habéis tenido que buscar apoyos de, de empresas que, que, en este caso, os han ayudado a estar presente en, en la Copa, no solo el ayuntamiento, sino que hay alguna empresa que haya asumido, sobre todo, eh, un sponsor, el, el, una mayor cantidad del montante económico que necesitáis, o, o han sido aportaciones, eh, digamos, de pequeñas empresas, todas iguales, para, para ayudaros. Y... Han sido, más que nada, pequeñas aportaciones de, de pequeñas empresas que nos han ido ayudando poco a poco y un par de ellas que sí han dado algo más. Entonces, pues, ya si la semana que viene hablamos, uh -huh. pues, diremos más o menos quién nos ha ayudado y demás, ¿no? Sí, pues sería sería interesante, sobre todo, pues, para, para reconocerle, ¿no?, ese ese apoyo eh, paco va a haber alguna manera de poder seguiros desde aquí en la competición hay alguna plataforma o algo donde se pueda hacer seguimiento pues creo que sí pero la verdad es que me coge un poquito fuera del juego pero creo que tienen página web y que van colgando los resultados ahí y demás uh -huh. ya de todas formas pues iremos informando nosotros de desde la radio desde allí suponemos que iré informando no sólo a, a nosotros, sino también a los amigos y familiares que estarán pendientes de lo que de lo que podáis hacer. Eh, lo que se va a encontrar allí en La Coruña, creo que estáis todos los equipos alojados en el mismo hotel, ¿no? El, nos dieron un formulario había dos o tres hoteles. Uh -huh. y, y nosotros hemos elegido uno de ellos. La verdad que ahí no lo sé si estamos todos en el mismo hotel o no. Uh -huh. ¿Y jugáis? Eh, estoy perdido en ese hotel. Uh -huh. Jugáis en dos pabellones diferentes eh, en, en, en Coruña Capital, ¿no? Sí, sí. Eh, claro, el hotel es en Culledero uh -huh. y a 10 minutos están los dos pabellones. Uh -huh. que jugamos varios en, en uno y en otro diferentes partidos. Uh -huh. Pues ya saben, eh, será el sábado a las 11 de la mañana, dará comienzo, no el torneo, que dará comienzo a las 10, sino la participación del Ubrique Fútbol Sala ante el Tecnocasa parque Parquesol, el equipo de, de Valladolid que comentaba antes Paco, pues bueno, eh, no nos queda otra cosa que desearos toda la suerte del mundo Paco, para este fin de semana, que tengáis un buen viaje y nada, sobre todo que disfrutéis ¿eh? Vale, pues muchas gracias, agradecer a todos los que nos han ayudado, al patronato de ayuntamiento y a las pequeñas empresas que han aportado su granito de arena y que vamos a intentarlo todo y Y nada, a ver si nos traemos un resultado positivo No lo dudamos, esperemos que sí Muchas gracias Paco, un abrazo Venga, muchas gracias Hasta tú. luego, Hasta luego. Pues en ese aspecto, como bien ha reconocido, eh, cuando se van a poder ver en otras? En otras sí, el Ubrique Fútbol Sala. Hay que aprovechar las ocasiones cuando se presenta, en este caso, pues se la ha presentado al equipo ubriqueño que va a vivir una mm, experiencia que creemos muy enriquecedora. El problema o la virtud es que eh, van a tener que viajar a la otra punta de, del país para poder eh, competir en esta Copa Nacional, pero bueno… Eh, ...todo, al final, todo esto le da ese, ese carácter especial a, a un acontecimiento... ...una participación que estamos seguros que nunca eh, olvidarán. Eh, y ya, para cerrar el tema, el asunto del fútbol sala... Eh, ...bueno, antes que nada, eh, comentar que esto va a ser la, la primera cita... ...la antesala de estos campeonatos de esta Copa Nacional... ...pero no van a ser los únicos, porque recuerden que eh, el conjunto del Bosque Fútbol Sala, el equipo pues, eh, en el que militan un buen número de jugadores subriqueños, la mayoría, de hecho, va a estar presente también los próximos días 29 y 30 de junio y 1 de julio, es decir, este próximo fin de semana, en Luarca, en el Principado de Asturias, en el 24º Torneo Internacional de Fútbol Sala, en categorías pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil. Nos hablaba de en torno a 150... ...equipos que van a estar presentes en este torneo... ...pues este ubrique, eh, este el, el conjunto del Bosque Fútbol Sala... ...va a estar también eh, en, en Luarca... ...lo que no sabemos bajo qué nombre... ...porque parece ser que... Eh, ...bueno, había ahí a, a, a, a, a algunos comentarios... ...en torno a, a los patrocinadores... ...para costear eh, lo que son los gastos también... ...de desplazamiento y alojamiento... Y bueno, pues el Ayuntamiento de Ubrique también quería pues, colaborar con sus pequeños y vamos a ver eh, cómo finalmente se presenta este equipo en, en Luarca, en Asturias. También hablaremos con ellos la próxima semana. Y para cerrar ya lo que es el capítulo de Fútbol Sala, comentar que ayer, como decíamos en nuestro sumario, se disputaba la quinta edición de la final del trofeo Ignacio Peralta, ...de fútbol sala... ...como hemos hablado con Paco... Eh, ...la final enfrentó al Pintura de Féfica y al Estudiantes... Es ...el equipo estudiantil que quizás... Eh, ...sobre todo en la primera parte... ...fraguó su victoria con... ...con ese arranque... ...con un equipo que le metió más intensidad al juego... ...hasta el punto ya decimos de... ...ponerse a extra con un 3-0... A, ...a su favor... ...aunque a corto distancia... ...el, el que de Quedeque... ...siempre se mantuvo muy firme... ...el conjunto del Estudiantes... Finalmente se llevó el partido por ese marcador de cuatro goles a 3. Insistimos, estudiantes se está completando una grandísima temporada. A esto estamos acostumbrados, no es la primera vez que el equipo estudiantil pues arrasa un año concreto y se lleva todos los títulos. Y ahora habrá que ver pues lo que podemos considerar siempre la asignatura pendiente de este de este estudiantes que ha sido un equipo que ha dominado la competición liguera durante muchos años, algunos de ellos consecutivos, y nunca nunca ha tenido la ocasión de hacerlo, por ejemplo, en la maratón, donde otros equipos sí han conseguido varias victorias consecutivas o, o en este caso eh, eh, aunque no consecutiva, pero siempre han tenido una época en la que ha dominado ese dominio en la maratón de 3 4 años del equipo de estudiante, todavía no no se ha vivido para muchos, parece que es uno de los equipos o el torneo maldito para el estudiante Eh, que siempre, de alguna manera u otra, cuando no ha llegado a, a, a la final, ha quedado ape apeado inesperadamente en el único partido en el que se ha permitido tener despiste o tener algún tipo de error. Por eso, siempre es uno de los favoritos, le tengo favorito estudiantes a llevarse esa maratón. Este año, además, obviamente, Pintura Fecic, de que será de nuevo favorito, lleva y eh, clasificándose al igual que estudiante en estas últimas finales ha estado participando eh, el año pasado fue campeón el anterior no pero el anterior sí así está el que de que dominando ahora mismo uno de los equipos el más fuerte quizás para esta para la maratón de fútbol sala pero ya decimos va a haber mucho nivel y muy repartido en esta edición eh, que Eh, como saben se eh, disputará el próximo fin de semana a partir de el, a partir del, del viernes mm, comentar que eh, en este sentido este año ya lo dijimos la pasada semana pues va a ser algo especial con respecto a ediciones anteriores porque esta 36 trigésimota edición de maratón de forala va a contar con menos equipos eh, que bueno que en otros eh, en otros años en total pues eh, 24 equipos y la final está prevista el horario de la final que sea en la madrugada del sábado al domingo a las 2 de la mañana algo que todavía no se había visto en la maratón no sé si en las primeras ediciones pero estamos casi seguros que a esa hora no a las dos de la mañana no eh, o habrá sido antes en alguna ocasión o como ya sabemos posteriormente ya las jornada metidos en el en el domingo no olviden que la semana que viene Nosotros vamos a tener nuestra programación especial, como todos los años, de la Maratón de, de Fútbol Sala en los días previos a esta, eh, para ir creando ambiente y para ir conociendo pues todos los detalles, cómo se preparan los equipos eh, que están eh, o por el que están todas las quinielas y organizativamente cómo va a ser esta nueva edición que se ha visto nuevamente obligada a cambiar debido a la reducción de los equipos eh, participantes. Pues insistimos, la semana que viene ya nos centraremos de lleno en esa maratón de fútbol sala de este año 2018. Y queremos hacer también referencia a una nota que nos pasa el Club de Ajedrez Dubrique y es que el próximo martes 26 y miércoles 27 la semana que viene se va a disputar en el jardín el torneo de ajedrez de verano a partir de las 8 de la tarde los dos días. En esta ocasión eh, va a haber cinco premios en la categoría en la clasificación general a los cinco primeros clasificados, premios bastante modestos, premios en, me en metálico 20 euros para los tres primeros clasificados, 10 para el cuarto y 10 para el quinto. Los juveniles sub-18 pues tendrán tres premios, eh, el primero un trofeo, un tablero y piezas de ajedrez y los otros dos trofeos de ajedrez, sub-18, sub-14 y sub-10, que se van a llevar también los mismos eh, trofeos. Eh, va a haber un premio al mejor veterano mayor de 55 años, 10 euros más trofeos, al veterano mayor de 65 años, 10 euros también más trofeos y un trofeo para la mejor la mejor femina. Pues esto es lo que nos espera, esto es lo que nos oh, va a dejar para este fin de semana el Club de Ajedrez, para este fin de semana no, para la semana que viene el Club de Ajedrez de Ubrique con un nuevo torneo, en este caso el torneo de ajedrez de verano en El Jardín. Seguimos aquí en la sintonía de radio brique eh, en tiempo de deportes y en este caso vamos a adentrarnos ya en otras cuestiones eh, relativas más a lo que va a ser la programación deportiva para este verano para este verano y las ofertas eh, que desde el patronato municipal de deportes se van a poner en marcha eh, sobre todo centrados en una actividad que ya eh, se llevó a cabo el año pasado eh, y este año pues eh, va a repetir Eh, y en este caso pues eh, con, con la esperanza de que se dé un pasito más con respecto al año pasado hablamos de la Liga de Verano de Baloncesto que se recuperó como decimos en 2017 y quiere o tiene como, como objetivo pues volver a, a tener el esplendor de años eh, pretérito vamos a hablar con el Director de Actividades Deportivas del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro al cual tenemos al otro lado del teléfono Jorge buenas tardes Eh, buenas tardes, Jesús. Eh, tras el éxito del año pasado, como decimos, este año habéis abierto con un poco más de tiempo lo que es el periodo de inscripción de esta segunda liga de verano. ¿Cómo se presenta esta segunda edición? Eh, bueno, pues así es. Ya el año pasado fue retomar eh, las ligas de verano que se hacían en años anteriores y era como una toma de contacto. Eh, contamos con, con cuatro equipos en la edición anterior. Aún así, montamos un formato de competición que, que mantuviera a todo el mundo compitiendo hasta prácticamente el final, durante todo el mes de julio. Y este año la idea es igual, eh, intentar ver con cuántos equipos podemos contar y que toda la competición se desarrolle en el mes de julio. Eh, al final, estas cosas, <ríe> da igual el tiempo de inscripción que ponga, porque aparecen todos los equipos a última hora. Mm. El día de hoy pues todavía no ha venido ninguna a inscribirse, aunque sí sabemos equipos que se están configurando, Y mínimo sabemos que podremos contar aproximadamente con los cuatro equipos que participaron el año pasado y creemos que alguno más podría caer. Bueno, la, inscri la inscripción está abierta desde el pasado miércoles, creo recordar, y es curioso lo que me dices porque el año pasado y eh, doy fe de ello porque me lo comentaron directamente eh, algunos eh, algunas personas pues se quejaban de, del poco tiempo de, que hubo en el plazo de inscripción porque le hubiera gustado eh, participar en esa liga de verano por eso se quedó en cuatro equipos digamos que era la premura también con lo, con lo que se, con, con la que se hizo eh, esta, esta actividad y bueno a pesar de lo que me dijeron a mí el año pasado todavía no se ha escrito nadie no Eh, claro, de todas formas, eh, sí tenemos a la gente más o menos localizada La que está configurando equipo y demás Pero que, que al final es el periodo de, de inscripción Da igual, todo el mundo apura hasta el último momento claro. eh, Y estarán intentando pues, ver con qué gente pueden contar a largo de todo el mes Buscando equipaciones, en fin eh, Pero que sí, que es cierto que hay algún algunos grupos de, de personas nuevos Que este año podrían participar eh, por primera vez en la Liga Eh, quizás son estos grupos que, que te comentaron a ti, que se quedaron fuera por el poco plazo o periodo que tuvimos el año pasado, pero que este año, ahondando un poco más, pues eh, siempre lo dejan todo para el último momento, pero yeah. que, que creemos que no habrá ningún problema para echar andar esta segunda edición. Porque a pesar de todo, las perspectiva que se tiene para la participación de equipos es buena, es, es alta, ¿no? Eh, bueno, yo pienso que eh, los cuatro equipos del año pasado Que seguro van a volver a participar eh, Hay un quinto equipo eh, que, que ya me confirmó que participaría Y esperemos que algún equipo de alguna localidad cercana Pues también, eh, también se inscriba eh, Los contactos que tenemos con gente de los ancestros aquí en la comarca eh, Hemos difundido la posibilidad de, de, la, de la actividad y de participación eh, Más ellos mismos que entre ellos se conocen También se lo han comunicado Y, y mi idea sería esa, pues tener seis o ocho equipos sería, para mí sería un número interesante para esta edición. Uh -huh. eh, es curioso porque también recuerdo, eh, en esta temporada ya saben lo que lo que ha ocurrido con los equipos del Cabo, el Infantil y el Cadete se proclamaban campeones provinciales, y precisamente cuando de Dios Núñez me comentaba en una entrevista que a su equipo le vino bastante bien esta liga de verano para para ir cogiendo tono ¿eh? de cara a lo que iba a ser la temporada. Eh, claro es que mm, al final eh, en este periodo en el que yo termina las competiciones eh, hay un periodo de, de, de descanso y eh, se retoman, se mantienen el contacto eh, compiten contra eh, contra gente que tiene un nivel superior a ellos eh, son más mayores con más experiencia y les ayuda a aprender a competir que muchas veces Eh, se juega muy bien pero también hay que aprender a competir, mm. todo ese tipo de cosas pues a, ayudan mucho y yo igual que Juan de yo creo que la liga al, al grupo principalmente de él y otro grupo que había intermedio les pudo venir muy bien como experiencia y como toma de contacto de, de, o como no pérdida de contacto con el deporte durante el periodo estival mm. Oye Jorge, ¿cómo tienen que ser los equipos que se inscriban? ¿Hay algún límite o restricción? Eh, nosotros, como todas las actividades que hacemos El patronato de deporte y competición eh, Una cosa que me gusta resaltar Es que aceptamos que los equipos puedan ser mixtos De uh -huh. hecho, me encantaría que fueran mixtos Y, y esa es una de, la, de, la, de las cosas que, que establecemos como, No como obligatoriedad, pero sí como posibilidad Entonces, partiendo de ahí eh, Nos gustaría que este año pues, hubiera equipos Donde se pueda contar con algunas chicas eh, que, que quieran participar también en la liga de verano Eh, los equipos femeninos, el equipo femenino que tenemos ahora son niñas pequeñitas que también han hecho, por cierto, este año una gran competición, sí. lástima que al final no se pudieran clasificar, pero eh, eh, sí si nos consta todos los buenos equipos femeninos que ha tenido el cabo y seguro que hay algunas chicas que están ahora o en vacaciones aquí en Urique o que están por aquí y tal… Que, que podrían participar y yo creo que incluso podrían reforzar esos equipos y podríamos contar con mayor número de equipos luego en cuanto a las limitaciones pues pues no hay muchas eh, 12 jugadores por equipo eh, nosotros damos la posibilidad que en los partidos pues, eh, puedan jugar todos eh, so, mm, solemos ser flexibles cuando ocurre alguna lesión ocurre algo y nos solicitan un cambio, en fin eh, al fin y al cabo lo que intentamos es promover el baloncesto eh, mantener esta actividad y que siga creciendo. No somos muy rigurosos en, en ese aspecto. ¿Y ni límite de edad tampoco? Eh, sí, establecemos que el, el, el principio el principio para participar sea a partir de 14 años con autorización del padre la madre o tutor, tutora de, de, de, del, del menor, y los adultos, evidentemente, pues hasta la edad que quieran pueden participar. Pero uh -huh. los menores sí pueden participar a partir de 14 años con autorización. ¿Y, ¿Y cuál es el, el formato que os gustaría poner en marcha? Dependerá bueno, de los equipos el, el, a, el año pasado al final hubo un único grupo Jugaban todos con todos Y, y, y bueno eh, Se repetían dos partidos En la fase previa Incluso luego se volvían a repetir partidos En las semifinales decir Hubo, hubo eh, equipos que jugaron tres veces entre ellos eh, Nos gustaría que hubiera dos grupos Y que luego se cruzaran simplemente eh, De manera que eh, no, no se repitan partidos Tan constantemente no Cada dos semanas jugamos Eh, lo que pasa que eso dependerá del número de inscripciones finalmente que tengamos eh, suele ocurrir también que los equipos eh, eh, se hacen grupos de amigos, sabemos que hay grupos de amigos que siguen jugando al baloncesto el grupo de los jueves, ellos hacen un grupo que es muy sólido que son son los jugadores de baloncesto como hemos tenido toda la vida en nuestro municipio y ellos mismos a lo mejor podrían incluso hacer dos equipos, mm. lo que pasa que al final resulta que, que después con la fecha que, que se celebra la competición e eh, incluso ellos mismos ven que si dividen el equipo pueden en algunos días llegar muy justo y bueno yo creo que haciendo cosas así pues podríamos conseguir que hubiera una competición eh, mucho más amplia y, y se podrían ver pues partidos muy muy disputados pero bueno eh, estamos abiertos a que a que se den todas las posibilidades ¿Dónde y en qué horario se disputarían los encuentros pues depende del número de equipos la idea es jugar los partidos a partir de las 8 de la tarde en el pabellón polideportivo Uh -huh. eh, tenemos previsto que todos los partidos se jueguen en pista lateral en eh, la fase previa y ya las semifinales y finales jugarla en pista central y, y el horario es ese a partir de las 8, jugar un partido a las 8 otro a partir de las 9 de la noche y, y que la competición se desarrolle únicamente en el mes de julio uh -huh. la idea sería jugar de lunes a jueves y ya depende el número de equipos pues utilizaríamos dos días o tres o cuatro lo que claro, falta. porque la idea es que eh, se desarrolle durante dice solo hasta, hasta finales de julio Pero que cubra todo el mes, ¿no? Eh, así es, nuestra idea es que cubra todo el mes y que, y que, bueno, cuanto más días mejor El año pasado solo jugábamos dos días Pero bueno, que la idea sería que hubiera partidos de baloncesto Cuatro días en la semana uh -huh. pero... ¿En una competición de verano como, como esta Hay, digamos, la, lo que es el reglamento ¿Es un poco más flexi flexible con el fin de dotar de agilidad a la competición? ¿O es reglamento FIBA? Eh, bueno, lo que intentamos es que el, el, adaptamos un poco la regla, evidentemente, y sobre todo el tiempo de los partidos. Eh, jugamos prácticamente todo a tiempo corrido, excepto los dos últimos minutos del último cuarto, Ajá. para que no haya un abuso de pérdida de tiempo. Mm. Eh, eh, nada más, los demás utilizamos el mismo reglamento. Eh, un tiempo muerto, creo que recordar que era por cada equipo en cada cuarto, cosas así. Y, y bueno, en general todos los equipos eh, ayudan mucho a que se, se desarrolle bien la competición eh, y únicamente tenemos como regla así más estricta la de el reloj parado en los dos últimos minutos del último cuarto. ¿Quiénes se dedicarán al, al tema del arbitraje, de la mesa y todo ese asunto? Pues el año pasado lo asumimos, lo asumimos desde del Patronato Municipal de Deportes con la colaboración de, de, de algunos jugadores y jugadoras de, del club, que tienen evidentemente también a niños y a niñas formados para, para ese tipo de, de actividades y la verdad es que nos ayudaron muchísimo. Eh, y no obstante este año, eh, estamos intentando darle un, un, un, da un pequeño salto de calidad en lo que es la competición y hemos contactado con la Federación andaluza de Baloncestos para que ellos puedan eh, colaborar en, en la actividad y, y, y dotarnos los arbitrajes para, para, para los partidos. Eh, hay un principio de acuerdo con ellos vamos a ver eh, los equipos que se inscriben y cómo podemos montar la competición y ya concretaríamos la actividad. Nuestra idea es que si eh, la, la actividad se consolida y hay un número de equipos considerables y contamos con la colaboración de la Federación Andaluzas de Baloncesto, también incluir esta actividad dentro del plan Bida Activa Deporte, dado que al contar con los árbitros, evidentemente, se incrementaría mucho el coste de la competición, porque con la inscripción que hay, prácticamente se sufraga el uso de las instalaciones, el material, trofeos, árbitros que nosotros teníamos previsto poner, pero una vez que contemos ya con árbitros de, de la federación, evidentemente, el, el nivel y el coste nos va a subir mucho más, porque incluso eh, hay que pagar dietas, porque vendrían de localidades Eh, o de zonas fuera de nuestra localidad y, y bueno intentaríamos que incluir esta chi dentro del plan vida y deporte pero ya os digo depende un poco de ver el formato que tendríamos y el coste general de la, de la competición vemos que es interesante que se le, eh, se le iría dando un poco más de seriedad y rigurosidad a la competición y pensamos que de aquí a unos años pues eh, podría ser muy sólida y muy atractiva de cara a a, a los municipios eh, cercanos a Uriques para venir a participar con distintos equipos en esta época Claro, es eh, digamos ya saben que hacen o, eh, durante la temporada y una liga comarcal y el dotar, como tú dices de seriedad a, a la competición pues sin duda llam, a, a llamaría la atención de, de estos pueblos que bueno, la única pega a lo mejor es el tema de jugar entre semana pero al ser una liga de verano como que ...que también les le permita eh, a los equipos no tomárselo tan en serio, ¿no? Claro, yo veo también que es una época en la que eh, los equipos ya desconectan... ...de lo que es la competición y demás, eh, lo mismo que, que comentaba Juande... ...es un momento interesante para no perder del todo el contacto con la competición... Eh, ...lo pueden tomar también como entrenamiento, eh, como toma de contacto... Eh, ...jugadores que no lleven tiempo sin jugar pues pueden volver a retomar el deporte en fin, yo creo que es una actividad interesante y que, y que creo que eh, si la mantenemos eh, cada año eh, podremos ir creciendo poco a poco y que se, se consolidará Bueno, al menos este año, el precio de la inscripción ¿Cuál es? ¿Hasta cuándo se puede formalizar y cómo? Pues el, las inscripciones están abiertas hasta el día 26 de junio El precio es 65 euros, que es el que establecimos el año pasado es para cubrir los costes prácticamente de la competición Estamos pendientes de, del tema de, de la posibilidad de, de, de, de, si hay un número de equipos considerable, de contacto con la colaboración de la Federación andaluza de Baloncesto. Eh, nos pondría una tarifa especial para cubrir esta actividad. Y nos han garantizado también que en la fase final, ellos, eh, parte de los árbitros, eh, nosotros pagaríamos unos árbitros y ellos pondrían otros, dotarían otros, para que hubiera la semifinal y en la final eh, una pareja de árbitros, en vez de solo un árbitro. Y eso lo sufragarían ellos, de manera que tendríamos también esa pequeña colaboración. Mm -hmm. Y la inscripción, pues, oye, como has dicho antes, empezaron el 1 de, el 11 de junio y duran hasta el día 26. Eh, terminan la semana que viene, pueden hacer aquí en la piscina, en horario de mañana y de tarde, Eh, estamos muy ab muy abiertos, eh, el horario es muy amplio, eh, quería decir, de 9 a, a 1 y de 4 a 8 de la tarde, es decir, que, que ya faltan pues que vengan los equipos y que, que formalicen la inscripción. Pues que se den prisa, porque ya decimos, hasta el martes tenemos ahí unos pocos de días para terminar de, de formalizar esa inscripción de lo que va a ser la segunda liga de verano de baloncesto que pone en marcha este año de nuevo el Patronato Municipal de, de deportes eh, Jorge antes de despedirte un, unas cuantas cuestiones que queríamos también tratar contigo eh, en lo que se refiere a las competiciones de verano, vimos que el pasado fin de semana el Ubric Unión Deportiva que era el que había asumido la organización de las ligas de, de verano en estos dos años anteriores pues le daba un cambio a lo que a lo que ha sido esa competición lo convertía en una maratón de fútbol 7 y la realizaba en el mes de, de junio en este sentido, en julio significa que ya no va a haber competición de, de verano de fútbol 7 Eh, nosotros en principio ya no la asumiríamos porque La, la hacíamos en colaboración con ellos este, este año ellos han decidido que preferían hacer una maratón Y concentrarla en un fin de semana Y bueno, de todas formas el campo de Fútbol City Tiene una demanda tan alta para, para el usuario de libre alquiler mm. que, que estará prácticamente ocupado seguramente Todas esas horas que utilizábamos para para la Liga eh, Nos centraremos en lo que es la competición de, de baloncesto más todas las actividades de los programas especiales que saca el Patronato Municipal de Deporte, de actividades de gimnasia, de fitness, más los programas acuáticos, y en un principio no, no, no contemplaríamos la, la posibilidad de, de organizar esa liga que creemos que, que se hacía con el público en deportiva y que ya pues ha hecho en otro formato este año y así lo dejaríamos. De hecho, la, el, el tema de, de ponerlo en marcha fue... Más que nada porque existía cierta demanda por una competición así, algo que ya no existe ahora, ¿no? Por lo eh, que tú sí, comentas Sí, eh, eh, hay una demanda por, por hacer torneo de, de Fútbol 7, nosotros hacemos el, el trozo del petaquero en Fútbol 7 en esa modalidad eh, Bueno, creemos que, que bueno, yo pienso que la Liga de Fútbol 7 Verano, eh, también eh, igual que la Liga Baloncesto en el Abón Plus Eh, bueno, este año se ha hecho de otra manera, pero no bueno, descartamos que otro año se retome la, el mismo tipo de competición. Y ahora muy muy atareados porque a partir de este lunes eh, que viene comienza la temporada de verano ya oficialmente, ¿no? ¿La piscina ya abre sus puertas? Así es, estamos, esta es la semana con más estrés que tenemos del año porque estamos finalizando todas las actividades del de, de invierno, la las clausuras... Eh, eh, y tenemos que ir cerrando los grupos y a la misma vez estamos inscribiendo y tirando nuevos grupos que empiezan el lunes, eh, no tenemos descanso ninguno eh, entre que finalizamos e iniciamos la actividad, no es como en septiembre, se finaliza el verano y un periodo en el que mientras hacemos el mantenimiento y demás, eh, abrimos la, la campaña de inscripciones hasta para octubre de las actividades, ahora no, ahora no se, se para. Finalizamos invierno el sábado, que termina la últimas actividad que tenemos aquí de natación en la piscina climatizada, y el lunes empiezan todos los programas de verano, de natación, actividades infantiles, ludoteca empiezan los campus también que están eh, conveniados con el ayuntamiento para, para realizar sus actividades y, en fin, es eh, un no parar. Uh -huh. ¿Muchas novedades en la piscina o tendrá, digamos, el mismo programa, turnos y estructura de años anteriores? Eh, bueno, eh, tiene más o menos el, el, el, mismo, el mismo programa, Puesto que tampoco tenemos muchas opciones de, de modificar cosas y sobre todo los grupos que funcionan muy bien durante el invierno intentamos mantenerlo a medida de la posible en verano. Eh, sí. Llegan los grupos de la natación infantil con los horarios que ya hemos anunciado en programas anteriores de 11 y 12 de la mañana y apertura al público a las 1 hasta las 8 de la tarde y a partir de las 7 de la tarde también tenemos programas de, de adultos eh, que funcionan tanto en la piscina eh, de dentro como en la piscina de fuera a partir de las 8 a la misma vez que están todos esos programas tenemos programas de fitness y de gimnasia que funcionan paralelamente la ludoteca y demás, es decir, es un programa muy muy amplio y que eh, queda quedan muy pocos huecos para, para poder ofertar nuevas actividades una, una cuestión, el programa de fitness y, y gimnasia es independiente del, del, de lo que habéis estado haciendo hasta ahora, del programa que empieza en octubre y termina en junio o, o es la continuidad, sigue en los mismos eh, o, grupos Otros años hemos hecho continuidad Eh, la experiencia del, del año anterior, donde muchas de las personas que habían estado haciendo todo el programa de invierno en verano no nos comunicaban que seguían o no seguían y teníamos las plazas como cubiertas y después eh, realmente veíamos que teníamos poca asistencia, pues eh, nos ha hecho hacer un cambio este año. Y todas las actividades de cisne finalizan esta misma semana y todas aquellas personas que quieran continuar en un programa de verano, lo que hemos abierto son nuevos grupos y están abiertas desde este pasado lunes la, la, la inscripción a los nuevos grupos para los programas únicamente verano. Hemos hecho algunos ajustes y, no, y tenemos una oferta que se adapta a la demanda real que hemos tenido los años anteriores uh -huh. y ya los programas que ofrecemos para el verano pues los vamos a ofrecer durante todo el verano. Uh -huh. Y por cierto que hay actividades por ejemplo en la acción terapéutica que sigue funcionando de la misma manera que en invierno ¿no? Eh, sí, exactamente. Solo hay un grupo de la natación terapéutica, que es el de las 11 de la mañana, que coincide con, con el grupo los grupos de natación infantil, que, que es uno de los, de los grupos que que, sabe que no podemos darle continuidad en verano. Y lo que intentamos hacer a estas personas que están en ese grupo, intentamos reubicarla en otro grupo eh, a lo largo del día y de, lo, de, de los horarios que tenemos disponibles, que ellos pueden, a lo largo, en, en otro programa de natación terapéutica. Eh, hacemos todo lo posible, tenemos un grupo muy demandado eh, donde están prácticamente llenos pero eh, quizás serían sean los únicos grupos, los de las 11 de la mañana los que se quedan un poco desubicados con los ajustes del verano pero eh, no podemos hacer otra cosa Ajá. Y nos comentaba antes que bueno también comienzan los, los campus de verano el lunes comienza el del Cádiz, también el de AstiSport estará por ahí y bueno una serie de actividades para menores en julio que en definitiva mmm, no lo asume directamente el patronato, sino empresas que han visto que durante ese mes de julio, pues hay eh, hay negocio, ¿no? Claro, eh, en, hay que tener en cuenta que el, la finalización del periodo escolar eh, deja mucho tiempo eh, libre a, a, lo, a los niños, a los jóvenes y, y es, es muy difícil tenerlos ocupados eh, durante las mañanas. ...entonces yo creo que los campus son muy interesantes... ...para que los niños sigan haciendo una actividad, una rutina... ...y bueno, que mejor que se relacionado con el deporte... ...con el medio acuático, eh, al aire libre... ...es una época idónea para eso... ...y la verdad que los campus han ido funcionando cada, cada vez mejor... Y bueno, están totalmente consolidados ya nuestra localidad Sobre todo en el mes de julio Algún año se ha intentado en agosto Pero sobre todo el mes que funciona ahí muy bien el mes de julio uh -huh. Por cierto, Jorge, ¿cómo fue la clausura del programa Yo soy activo? De, para mayores de 65 años, que fue el pasado 8 de junio Pues bueno, fue bastante bien Tuvimos alrededor de 120 inscripciones uh -huh. En el programa, 117 creo que nos quedamos Y bueno, pues, se hizo una actividad multitarea Yo vi que la gente se divirtió mucho Había mucha diversidad Eh, también eh, dentro de los programas teníamos teníamos actividades de distintas de las empresas que trabajan en nuestra localidad con programas de turismo activo y la verdad que fue una actividad muy diferente eh, donde mezclamos eh, aspectos de enseñanza y aprendizaje con actividades deportivas y lúdicas y la verdad que, que muy contentos con el desarrollo que tuvo. Por cierto, ¿y la clausura de la escuela de fútbol? Pues la clausura de la escuela de fútbol es esta noche... Uh -huh. Eh, realizamos el partido que se hace normalmente de, de clausura entre entre los padres y madres que quieran participar previo a la entrega de, de la foto, que la haremos a partir de las ocho y media aproximadamente aquí en el campo de fútbol 7 del Complejo Deportivo Municipal. Uh -huh. Hoy jueves, pues ya saben, la clausura de esa escuela municipal de, de fútbol. Bueno, Jorge, lo vamos a dejar aquí, darte como siempre las gracias, sabemos lo atareado que está sobre todo esta semana y bueno, el que nos haya abierto ahí un hueco para nosotros es digno de, de agradecer. Que enhorabuena por el trabajo que estáis realizando como siempre, que muchas gracias y mucha suerte para este verano. ¿eh? Muchas gracias, un abrazo, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues eh, con esto nos despedimos, eh, volvemos mañana, ya saben, las actividades de verano que ya arrancan a partir del próximo lunes abre la piscina municipal y nosotros que también vamos a hacer algo algo especial, ya lo ya, ya se enterarán. Que mañana volvemos a eso de las cinco y media de la tarde, aquí en la sintonía de Radio Brique y ahora se quedan con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen, una feliz tarde. Que beban, que beban, que beban, que beban, que beban, que hay más en las bodegas, que beban, que beban.